El merenguito sabanero Pa' que no lo escuchen los vallenatos El merenguito sabanero Pa' que no lo escuchen los vallenatos Yo te lo dedí o a ti te lejos porque para mí Ha sido muy grato Yo te lo dedí o a ti te lejos porque para mí Ha sido muy grato Este merenguito, compadre, que yo le dedico a este pueblo. Este merenguito, compadre, es de puro ingeniero. lindo el merenguito sabanero este merenguito que saqué yo se lo dedico a tinte porque ellos sí dicen por responder yo lo dedico a tinte porque ellos sí dicen por responder ¡Ay! este merenguito compadre que yo le dedico a este pueblo este merenguito Yo quiero cantarte como merece, si te leo pueblo querido, yo quiero cantarte como merece. Yo lo he intentado muchas veces, pero es que nunca yo había podido. Yo lo he intentado muchas veces, pero es que nunca yo había podido. Este merenguito, compadre, que yo le dedico a este pueblo. Este merenguito, compadre, es de puro y de sabanero.